Me sorprende decir que, que a estas alturas de la película una entidad que ha sido colaboradora importantísima en esa materia diga esto, pues no, no, no me sorprende simplemente, ¿no? no conocía esas declaraciones concretas, por supuesto que eh, no, no, ni las comparto ni, ni las entiendo, sobre todo porque en Irún Irúten ha sido nuestro acompañante ¿no? durante ese tiempo, Y, y hasta ahora, hasta ese viernes, entonces todas las valoraciones que se habían hecho eran eran valoraciones positivas. Por tanto, bueno yo lo inscribo más bien en, en otro contexto de los problemas internos que pueda tener UNIRUTEN, que como digo, yo respeto a esa entidad, vamos a seguir colaborando con ellos, que resuelvan lo que tengan que resolver y no voy a abrir ningún tipo de, de polémica porque creo que no... Que no solo no se lo merece la asociación, Iruniruten, ¿no? sino que la marcha de las cosas en lo que se refiere al visión de pues tampoco lo justifica. Bueno, nosotros estamos razonablemente satisfechos. Creemos que se ha hecho un esfuerzo económico muy importante desde el ayuntamiento, que la euskera es una prioridad para nosotros y que eso hay que desligarlo completamente bueno, pues de una situación coyuntural que una determinada entidad pueda tener en un momento determinado en la ciudad.